Hola muy buenos días Argentina, ¿cómo andan amigos? ¿Cómo les va a todos? Aquí miércoles, como siempre, Radio Argentina M570. Esto es Racing. A ver qué suena. Claro, dicen que vienen en febrero. La verdad, lo repito. Fui todas las veces que vinieron. Espero que, que en febrero obviamente va a ser la última y estemos. No, me vengo para acá, ¿qué tiene que ver? No, a ver, te voy a decir una cosa. Si viene Los Stones, de donde esté, voy a verlo. Aquí ¡Sí! Claro, totalmente. Así que nos hoy nos a va a acompañar Mick Jagger, K. Richard, Charlie Watts, Ronnie Wood, bueno, toda la banda, todos Los Stones, Bill Wyman en algún momento, seguramente sonará, Mick Taylor. Hay mucha gente que es fanática de Los Stones de esa época, de Los Beatles. Uno tiene que ser amplio en la, en la vida... Eh, en uh -huh. cuanto a la música No es que me gustan los Stone y no me gustan los Beatles A mí me gustan los Stone y me gustan los Beatles ¿Está bien? ¿O no? ¿A vos te gustan, por ejemplo, las rubias y las morochas? Por supuesto, buen día, Porque, Buen día, no, sino... Vas a ver más a los Stone que a Rasi Morris ¿Qué quiere decir eso? No, no sé <risa> Hasta Acá tus conclusiones eh. ¿Cómo le va, Morris? ¿Vos Muy bien, es... tengo un tema polémico para tocar Todo. Hoy, en eh, oh. breve, seguramente, tendremos alguna visita Que ya les vamos a ir contando Sí Pero tengo un tema polémico porque he escuchado mucho, eh, viste cuando uno está en el barro y, y, y en realidad eh, no puede salir, hace lo imposible para tirar para, para abrazadas y, y no sale y queda en el barro, bueno, sí. siento que Racing ahora está en el barro, sí. que ha perdido, y no parafraseando un poco lo que pasó el otro día en la cancha de Boca, sino que la realidad es, más, que, es que Racing ha perdido un par de partidos eh, Y toda esa expectativa que había en la cancha de Racing, en el cilindro, de, en el partido frente a San Lorenzo, ¿Mm? de un plumazo se borró. Pero porque... Eh, porque siento eso, siento no, como pero... que el hincha, eh, del otro lado, no confía más en el equipo, no cree más en, eh, en este entrenador. Pero porque lamentablemente... Eh... El hincha de Racing tiene eso, Diego ¿Vos, vos no te acordás de, de las famosas pelucas En la primera fecha con Colón ganando 3 a 1 Y que todos eran mostaza de acá, mostaza allá Con la marca eh, de, de, la, de la camiseta de Racing Me acuerdo, sí Y es así, y lamentablemente pasa eso Y lamentablemente vos te fijás si la pelota adentro no entra Y ya lo charlamos fuera del aire No, pero yo, a ver, yo, yo eh, conozco de la agonomía del hincha de Racing Que sé que es un tipo que, que, que ha tenido mucha paciencia en los años Porque... Muchas generaciones eh, han tenido más frustraciones que alegrías, más allá de que alguno que, que pasa los cincuenta y pico de años eh, ha vivido eh, momentos gloriosos con la academia. ¿Pero qué te sorprende? A eh? ver, mi pregunta es, ¿qué te sorprende? No, es Porque que me, me parece sí, que... Está en, en el barro, me, y sí, no, si mañana eh, gana y a poquito voy, vuelve, por suerte empieza a sacar la cabeza, y si no, es que, yo, que se vayan todos, y es así. No, pero no está... A ver, yo voy a decir esto... Cuando uno ve, por lo menos yo, noto una intención del entrenador con este plantel de intentar tener una identidad de cara al futuro, esto tiene que ver con la posibilidad de que el equipo en algún momento empiece a jugar de una manera que el, el sistema sea más Que los resultados, no sé si se entiende porque los resultados pueden ser una circunstancia del juego lo reventaste a pelotazos a tu rival durante todo el partido y te ganaron 1 a 0 en el minuto 90 puede pasar, como también puede pasar que ganes de esa manera porque el rival te supera yo lo que digo es que Racing no ha jugado de gran manera en, el, en lo que va del torneo pero ha mostrado cosas interesantes que no venía mostrando en años anteriores entonces digo Muchos hablan de que no tiene jerarquía el plantel. Yo me pregunto, ¿cuántos años desde que Cogorno asumió? Incluso, sí, creo que, sí, creo que Cogorno, la etapa de Cogorno más que nada. Racing ha contratado jugadores de categoría, de experiencia, con mucha chapa. Y sin embargo, no ha pasado nada, nunca ha ganado nada, no ha peleado nada. ¿Y a qué vas con eso? Los grandes planteles no te, a veces no te hacen formar buenos equipos Aquí va con eso, Morris. a que me parece claro, que hay que tener un poco más de, de, de, de ilusión en cuanto a lo que el entrenador está intentando mostrar con y aparte vuelvo a repetir Racing no tiene grandes, grandes jugadores de gran eh, jerarquía como dicen muchos pero le discuto a cualquiera que salvo el enganche, que para mí fue un error de coca no haber traído un enganche Porque lo tiene solamente a Nicoros en todos los puestos, Racing Tierra de Recambio. Bueno, es lo que ayer decía, al aire. Al aire yo le dije eso a Coren a y a Paraíso. Que por supuesto que uno puede estar de acuerdo con muchas cosas, pero el tema de, del enganche va a ser la marca que quizá, que quizá quede. Que quizá quede, porque no, no, no ha sido bueno lo de. En este caso, de, de hacerle caso en todo al Pero, pero bueno Pero está ver, bien, pero más allá de eso, bien, que es lógico Hay que adaptarse a, a que no lo tenés Es como que cuando te falta un sí, profesor en la, en la, Hoy es el día de profesor, no, bien, saludo a todos los profesores bien, pero, por eso también por, pero, pero también muy por ese lado De que Nos quejábamos de que trajo Acevedo No, ¿quién ¿Te se quejó Yo no me quejo de eso te estoy hablando del hincha de raza, Bueno, ¿no? pero no, no, no hay que, da, que quejarse ¿verdad? de eso. Pero bueno, pero yo te estoy dando la situación, no te estoy diciendo que está bien que se quejen. Yo te estoy contando. El hincha de raza y se quejó de que traga a Cebedo. Después de partir con San Lorenzo. Bueno, le, lo pone a Cebedo. Cuando se da cuenta, que lo saca a Cebedo, digamos. Eh, a eso hay que también tener un poco de criterio de paciencia de, vio que Nico Sánchez anduvo mal, lo puso a cabral. No es que el tipo no dio un buenantazo, el buenantazo lo dio. Pero está perfecto, eh, y eso bueno, no lo discuto yo. Eh. Pero yo estoy hablando usted... de otra cosa. Uy, uy, morro, hoy tamo... No, el... pero yo estoy hablando de algo que vos no me entendés. Vos me decís, estás justificando, en un momento me estás como queriendo justificar y entendiendo eh, el desinterés que ya tiene el hincha de Racing por este equipo. ¿Estás loco? Está loco, contra... El contra... hincha está desinteresado. No. Dice. Otra vez perdemos. Están hablando de cuándo se va Coca, Martín. ¿Estás loco? Yo a, a ver, me estoy enojando todos los días con el hincha de Racimorri. No, te estoy diciendo que vos opinés. te estoy diciendo que vos los estás entendiendo. Pasa, no, acá, yo hijo? no los entiendo. ¿Cómo lo voy a entender? ¿Qué pasa Paradiso? ¿Cómo lo voy a entender? Que es que que se, se es, mete para es, el, se ¿qué Pasa acá. Ah, buenos días. Para, no te sé. enojes. Pasa acá. Tranquilo. No, Tranquil. el morri, cualito, ah, como, se toma. No, pero ¿Es, no duro, es duro, duro, Morris, no, Morris una, una roca, cosa, ¿no? Y después te explica otra no es esto? No, una roca, Morris yo te, digo, yo te digo lo siguiente No sé, Morris Yo te digo no a lo siguiente que va, Morris, no, que voy hecho, a, no, voy, no voy a... No, voy a algo... Y bueno, ¿qué te dije de entrada? William Morris Es muy bueno la te Morris ¿Qué te dije de entrada? Que estás metido en el barro Y estás remando como pueda En el dulce de leche Como un amigo mío ¿Sabes que está cada vez más canoso, Morris? Pero tiene más pelo que ¿Eh? nosotros. Pasamos, sí, yo tengo mucho pelo. O sea, en todo, o sea sí. no, no, eso no tiene nada que ver. ¿Te explicás un poco a lo que vas? A ver si para eso te salga M porque yo no puedo. Bueno, eh, voy a decir lo siguiente. Y voy a, a dar mi, mi opinión con respecto a este tema. Está canoso y raya al medio. Así. Creo y sostengo que esta realidad futbolística de Racing no es tan mala como la que muchos piensan o como la que muchos dicen o como lo que muchos opinan permanentemente de que Racing ya está, otro campeonato perdido No, Por, no, no Bueno, pero muchos no, opinan no, no, no. de eso no, no. A ver, están diciendo, si perdemos con argentinos en la Copa Argentina No bueno, le bolilla, y se bolilla, no le de bolilla que pasen los acontecimientos que nos vamos a meter no, en eso? No, pero, no, nunca, no, no. Pero, pero no pensamos en, en cómo intenta jugar el equipo nunca No nos uh, importa eso Pero no alcanza con las intenciones no nada más ¿Cómo no alcanza en un equipo nuevo? No alcanza con las intenciones nada más Para mí, no yo te voy a decir una cosa Si yo hubiera todos los días comer a tu casa yo y veo que te matas es, cocinando yo puedo tener... y es una porquería lo que cocinas. Sí. No te voy a decir esto es horrible, porque Sabés de última, es vos le pones también. empeño. ¿Cómo estás? Es te comiste cada cosa, el, no a... cada cosa, como lo comió cada Vos eras claro. el primero, o fuiste el primero, en matar a su belleza. Porque... ¡Parás! No, pará, no. ¡No, no! Eras ¡No, no! no no Déjame terminar y después me, decir lo que quieras. Sí. Eras el primero, un tipo que no llegaba mate, a las 6 de el la mañana al entrenamiento, que planificaba dos horas antes el sistema táctico y con el profe físico lo que iban a hacer que constantemente hablaba con el jugador, que estaba encima de todo, en todos los detalles, lo, de detalle, lo matabas. ¿Sí? sí, Lo matabas a Subeldía. ¿Sí? Y, ¿Y? y eso el tipo tenía intenciones. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran? Perdón. me ah, ¿Cómo cuáles eran? Sí, no, no se sabían cuáles eran. Bueno. Aparte, Subeldía habló con nosotros y nos dijo una cosa que después... Eh, se les decía en la cancha. Yo no lo estoy defendiendo, yo estoy diciendo a mí me encantaba subir el día. Lo que digo, vos particularmente lo matabas a su el día. Porque para el mí no tenía una tenía intención. intención no dijo no que era, despreciaba la pelota. No era una cosa, no era un tipo que iba a, al entrenamiento y hacía dos horas de entrenamiento y se iba a su casa. Eh. A mí no me importa los tipos que hacen, que hacen que las no? diez horas de ficha. No? no, porque no, después no se ve el, el trabajo en la cancha. A Rassi le hacía gol de pelota parada. Rasi no tenía nunca la pelota. Rassi jugaba con Armenio y tenía menos la pelota que Armenio. Con vale. Tristan Suárez tenía menos la pelota que Tristan Suárez, o sea, Racing tenía la pelota menos que todos los rivales con los que jugaba. Y esto que... se juega con una pelota. No lo estoy defendiendo a Subeldía, lo que yo te estoy diciendo es que vos lo matabas, eras el primero, sí, y el co... tipo tenía intención. Y ahora qué, no entiendo, ¿las intenciones de Coca es el mejor? No, porque las intenciones son efímeras, esa que decías vos de Subeldía, porque hoy en día, Subeldía, ¿dónde está? ¿Qué tiene no que ver? Subeldía. No está ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? Sí, dejó eh, la oficina limpia. ¿Qué dejó sueldía? Sí. Bueno, vamos a decir la de, a, que nos devuelva la guita de Centurión, de, de Paul, de, de todo no, lo que... No, déjate, dejó de... de joder. Martín, que O sea, lo puso... No, sos... está bien, Entonces está Ruggeri bien, hizo sí. debutar a Kun y le debe la 40 pal independiente Pero a ver, a mí me a gustaba cómo juega el equipo de sueldía, pero no mira que no dejó cosas. No dejó, no, nada dejó sueldía, nada dejó. Nada. Para mí, futbolísticamente, y... nada. ¿Y Coca qué te está dejando? Recién empieza, Coca. No, bueno, pero... Eh, está bien, recién empieza, pero ¿qué te está dejando en este arranque? Y que por lo menos eh, el hincha imparcial desde afuera ve a, a Racing con una intención clara de ser el dominador del, del encuentro en cada partido en el que juega, por ejemplo. Racing salvo con Tigre, todo el mundo dice... Ningún equipo lo superó y Racing ha superado a varios equipos, más allá de que por ahí el resultado final no termina siendo, eh, obviamente... Beneficioso para la academia, pero es así. Esa es la intención que vos, vos podés ver. Que el equipo intenta manejar la pelota, intenta eh, tener pequeñas sociedades en, en la cancha con Gastón Díaz y pijú Más allá de que sean Gastón Díaz y pijú no hablemos la, la de poder ¿Pero la maneja la pelota? Racing sí. Antes no la manejaba, no. antes entonces, la despreciaba. No le, entonces deja de una intención si la maneja. No, pero igual no está, lo no? Que no, la, igual no está Después mal. le faltan ideas para poder cristalizar en la red o en generar situaciones, tantas, o sea, tantas situaciones de gol como tendría que generar por el tema del dominio del balón Morris, que tiene. Morris, pero eso es, es, es trabajo. Eh, coca Bueno, eh, me coca latar, no, no, tomar, pero, no, no. pero ¿qué les pasa a ustedes? No, porque... acá, hay, acá hay gente, hay invitados, hay gente Tenés que ha razón. venido a hablar de Racing, de proyectos, de situaciones que se vienen para el futuro. Tengo tantas preguntas para hacer, pero complete, Ruiz por, no, por favor. No, no, no, que digo que lamentablemente ¿eh? yo coincido con, con Morris, hay que darle tiempo. El tipo está manchado por todo lo que ya sabemos, entonces a, a, después de eso es muy difícil. No, bueno, yo no lo juzgo por eso. Pero no te estoy... Oh, yo no te estoy hablando de que Morrie está, pero estás marcando, estás marcando porque, una, y la, y la pero, mancha. Y cuando Racing pierde decimos que porque lo puso a Bobo o porque lo puso a Cebedo. No, porque eso? pierde. Po... Bueno, escucha no escuchás los programas, no ves bueno, Twitter, lo que alguna... piensa el hincha de Racing afuera de la cancha, bueno, eso no, no, no importa. Sí, escucho todo, bueno, pero no comparto no piensa, nada. No piensa, yo tampoco comparto, ah, bueno. pero no piensa... Eso el hincha de Racing. El hincha de Racing que se lleva al parabalancha Andale, tanda, yo trato morri. de estar abajo de Paravalancha vaya a Raúl. la tanda morri no se peleen más lo yo, único que digo en lo siguiente en medio, no estaba, he, he estado alguna vez un para un y la verdad no pude ver partido porque estoy haciendo equilibrios Desastre ah, hay dos invitados hay dos invitados en un rato vamos a hablar con ellos eh, un los presentantes de irnos sí, a sí, la tanda? sí, sí directamente está aquí, está aquí están aquí dos referentes de, de la agrupación Racing Siempre muy ¿sí? bien el presidente de la agrupación Leandro Rodríguez Sevilla y el tesorero de la agrupación el señor Sergio Espósito ambos van a hablar de proyectos el hincha de Racing, el socio quiere escuchar el socio quiere saber porque más allá de Matías Gainza Eurnequian que es el nombre que todos tienen instalado tal vez como el candidato a presidente eh, por la agrupación Racing Siempre detrás de eurnequian naturalmente debe haber algún proyecto algún modelo de club Alguna intención de la gente de la agrupación. Venimos escuchando a todos, lo vamos a seguir haciendo, porque me parece que es eh, el deber de los medios partidarios hoy, en un año electoral, en un semestre absolutamente político, ciento por ciento político, el socio tiene que escuchar. Cada menos de tres meses para las elecciones. Muy poco. En un mapa político absolutamente abierto todavía, ¿eh? Con alianzas que se pueden concretar Tal vez esta agrupación De la que vamos a hablar en un rato Participe en alguna alianza Tal vez no Tal vez se presenten Como eh, Ellos mismos, ellos solos Como Racing Siempre Pero Pero hay que escuchar, hay que conocer Bueno, pero hay vamos que conocer. A, hacer una cosa a mí me gustaría que De una buena vez el socio de Racing deje de votar nombres y refuerzos prometidos para pensar y analizar sobre un, una institución mucho más completa un modelo de club mucho más social que exceda lo deportivo pero eso es raro ¿Es porque un poder poder estaba, pero bueno. recién me estabas diciendo que, que, o sea, que no podés eh, sostener lo que o, o me decías a mí que no puedo sostener lo que yo digo con las intenciones, solamente que hay que ganar. ¿Y cómo sí. le quiere pedir al, al socio que vote solamente por los proyectos supuestamente sociales que tiene el club? Yo te hago, yo te si la pregunta. pelotita no entra, no le importa no, nada al hincha de Racing. Yo te hago una pregunta: vos te presentás como candidato a presidente, yo me presento como candidato a presidente. Sí. Eh, vos prometés la llegada de hoy. Planteo este escenario, no es subestimar al socio de Racing, que se entienda. Sino que hay un deseo sí. Permanente, constante De tener equipos competitivos para pelear campeonatos Que generalmente no se dan en este club Entonces vos sos candidato a presidente Y prometés Como caballito de batalla En tu campaña política La llegada de Maxi Morales La llegada de Lisandro López De Vergesio de sí, Del, sí, del otro Lisandro López, verdad, el Arsenal sí. Yo como caballito de, de batalla Te propongo remodelar la sede de Villa del Parque darle más importancia a los deportes amateur 80-20 te gano para decir bueno, tranquilo. Ahí está Después una, pues lo, Tranquilo uno. le ganó. Listo. Pero por eso ejemplo, estoy, estoy haciendo un para no, pedido no, para que no, no, no, se analice a mi fondo. Bueno vamos a hacer una cosa. Pero, ah, pero pará el ejemplo. Razón, no? Pero el ejemplo Totalmente. el ejemplo no pasa hoy en día. No pasa hoy. Siempre un pasa. Tipo, no un tipo deja un déficit de 40 millones no sé cuánto y porque la pelota no entra y porque está entongado con el representante del técnico. Quizás no se presenta a las elecciones. No pasa eso en Racing hoy. Y bueno, y pero son, a veces son momentos que, que te tocan vivir y vos tenés que saber eludirlos o por lo menos afrontarlos. El de Racing y... piensa, piensa así y dice si Racing gana y si le gana el Clásico Independiente y si Blanco se presenta lo votamos. Vamos a ir a... Y ahora que Blanco no se presente porque armó un equipo malo. Eso piensa el hincha de Racing. Bueno, y es lo que le estaba diciendo a Paradiso bueno. antes de lo futbolístico. Entonces vamos a ir a la tanda. Perdés paraíso, seguro. Eh. Eso. 80 eh, pierdo, pierdo. No. Pero, y paraíso es lo mismo que te decía antes. Vamos a suponer que Racing ver, gana. Mira, mira el ejemplo que le doy y ya no ver, vamos a la a ver, tanda. Ya, Vos me ¿no? votás, o sea, no? Rodríguez. Siempre los votos. El Racing siempre tiene los votos para ahí, ahí. La bueno, la te veo vía... también. Vos, sí. Bueno, a ver, le no. voy a preguntar explícito todavía una cosa antes de irnos a la tanda. Parafraseando un poquito esto o poniendo algo similar a lo que decía paraíso en el fútbol. Imagínate un equipo de Racing que gana. Cinco partidos colgados el travesaño 1 a 0, siendo un desastre donde todos los medios, todos los medios, no los medios partidarios, todos los medios dicen que es un desastre el equipo y que no tiene futuro, y vos mirás cómo juega el fútbol y gana de casualidad los cinco partidos que se ha dado, no con Racing sino con otros equipos. Y ese mismo panorama, perdió cuatro y empató uno jugando relativamente bien al fútbol donde vos ves que es protagonista, que te roban algunos partidos los árbitros. Y... ¿Con qué te quedás? En principio con ninguno de los dos, porque vos no, eso vos me estás planteando una foto, y acá hay que ver la película, hay que ver, la... es, para, hay que ver si el club, eh, y en este caso el equipo profesional, ganando los cinco partidos colgados al travesaño, eh, tiene perspectiva de futuro, de, de, de poder crecer y de pasar esa etapa a al travesaño, y salir a jugar como es Racing, y salir a ser protagonista y demás... Eh, me quedo con eso ahora si lo único que vos planteás es la gran Caruso me cuelgo el travesaño gano los 5 partidos y morí en los 5 partidos y si en el partido 6 perdí en el 7 perdí en el otro perdí eh, obviamente que no entonces uh, vos siempre tenés que ver las películas estás hablando como político ya no. y, y, bueno, sí, me, sí, era una respuesta sí, rápida sí. con uno bueno, con no, otro no, si no, ríe, va, me, me da la razón a mí está o sea, mentira bueno, me con para qué mío. me quedo morri con no, qué me quedo no. con Paradiso yo quiero un club social a <risa> ¡Ah! Chivote, Paradise, vamos presidente. a la tanda ah, sí. vamos a la tanda y le vendemos un muñequito de paradiso que tenemos acá presidente. Hasta, las 12, hasta las 12 quédate en Radio Argentina AM 570 con la primera información del día en Racing Argentina Espacio Publicitario AM 570 en tu casa, en el barrio, en la oficina, en la escuela o en el bar Si es de Racing, hacelo socio Uno más uno, todos Acerca a un nuevo socio y te bonificamos una cuota social Además si sos uno de los que más socios suma Participás por grandes premios Racing Club, el primer grande Bases y condiciones en RacingClub.com.ar Para ser Racing Jiménez Presidente Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos utilitarios y caps. Financiaciones hasta 80% sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037 www.globalautosweb.com Mencionando esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Hay alguien que está preparado para ser presidente de RASI, porque todas las agrupaciones coinciden en que tiene a la gente más capacitada alrededor. Pod está preparado. Nos acompañan a POPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, secretario general. Estuvimos cuando Racing más nos necesitó. Ahora también vamos a defenderlo. Sumate. Sumate. Primero Racing El Heladería Palmeiras, helado artesanal de primera calidad a un precio sin igual. Ahora en sus dos direcciones. Pedernera 299, esquina José Bonifacio su flamante local en Rivadavia 7020. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Por un Racing gestionado en forma seria, profesional e inteligente, en diciembre, junio presidente. Racing unido. El cambio ya empezó. Fin del espacio publicitario. Argentina. 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing, de lunes a viernes a las 11 por AM570 Radio Argentina. Paraíso, ¿te fuiste a presentar como candidato? ¿Eh? Seguimos en esto Racing ah, no, aquí. No es lo mío, lo mío es el, el cucurucho. ¿sí? Rodríguez Evia, Espósito, eh, uno presidente, el otro tesorero, ¿no? Tesorero. De la agrupación Racing siempre, están sentados, va, vamos a empezar a hablar un poco en serio. Porque Hace esto cuatro de que, que Paradiso... se cortó el pelo Evia, que era uno de los temas que cuando era... Un tema fundamental, eh? ¿no? Cuando estaba en la convención directiva... La, la... La profundidad de la política de Racing lleva a mi imagen y pelo. Una sí, un pelo que va creciendo, ¿no? Es una lástima no poder regalarles un voucher de y lo hacemos habitualmente, eh, porque acá hay un tipo que es absolutamente calvo, absolutamente calvo, yo creo que le crecen pelos arriba de las orejas nada más. Y el otro que se corta el pelo cada 20 años, así que es imposible regalar bajo el cuchillo, ¿no? no, igual, ¿no? Ahora, ahora hablando en serio. Se eh, pone de pone todo. ¿Te lo cortaste el pelo por todo lo que se habló cuando era secretario de, de la no, imagen? No, fueron dos apuestas promesas. El descenso Independiente. Uno ese eh, y el otro cuando estábamos muy mal, cuando sume Merlo, que necesitábamos sacar puntos y que si sacamos mal de tantos puntos, me corto más el pelo. Te quiero meter en, en algo que, que decías en el blog anterior Cuando hablamos un poquito del equipo y de, del fútbol Vos decías eh, que es la foto y no la película no. Lo que vos me planteás Claro, por, que eso. Que ver la película. por eso Ahora, dentro de esa película Vos sabés que eh, hay protagonistas el, el protagonista en Racing es el fútbol O sea, si vos crees de verdad te lo digo eh, Esto pienso yo, por lo menos desde afuera. Si vos crees que el protagonista es la parte social del club, no, que, no hablo de ganar o perder elecciones, digo, me parece que vas por un mal camino. No, no. A ver, enfocado en, en, en tu consigna, yo decía que enfocado en el fútbol, lo que hay que ver es la película dentro de lo que era el fútbol, lo que planteas. ¿Cómo viene dado ese equipo? ¿Cómo se formó? ¿Y cuál es la perspectiva a futuro que tiene ese equipo? sea el que se colgó el 3 es imposible de saberlo. Porque... No, no. pero a ver, es imposible de saber los resultados, pero vos podés ver la perspectiva de dónde vas y hacia dónde vas. Siempre es más fácil laburar con buenos resultados en todo, en el fútbol, en la radio, en la, en la vida de cada uno. Cuando las cosas uno arranca y arranca bien, es más fácil después poder corregir sobre los triunfos. Y es mucho más difícil planificar o, o, o poder trabajar de manera tranquila sobre las derrotas. Pero cuando uno está convencido de lo que hace, uno está convencido del rumbo y del norte que tiene, sea en el fútbol, sea en lo social, eh, sea en la, en la vida misma, si uno establece una, un norte y un, y un lugar a donde ir, eh, si estás convencido de eso, lo, dos, tres, cuatro, cinco resultados no te pueden hacer cambiar ese norte, porque entonces quiere decir que tu norte no era claro, no estaba, no estaba asumido como, como lo que vos querías hacer. Y pará, prácticamente me hago esto. Y en lo social pasa lo mismo. Digo, está claro, Racing es un club que primordialmente vive del fútbol. Ahora, Totalmente. Racing es un club con fútbol, no de fútbol. Racing tiene cada vez menos y tiene que tener cada vez más otras actividades que lo hagan ser un club de lunes a lunes. No puede ser un club solamente los domingos o dos horas antes del partido y dos horas después. Eso es lo que planteamos como agrupación. Ahora, ese es el pensamiento de la agrupación. Te hago una pregunta personal. Que muchos hinchas de Racing, eh, socios de Racing que van a votar, te conocen porque eh, has estado en, en, en Racing, en la comisión directiva, eh, con Coborno y, y con Molina. Sí, antes también, como presidente del periodista. Bueno, digo, creo que mi vida en Racing pasa más allá de. ¿Eso fue un error tuyo? ¿Haber estado con, con, ese, con esa gente? ¿O lo consideras vos como un error? Como una experiencia. De todas las experiencias aprenden. Creo que Racing tiene que aprender de lo que vivió, de lo que vivió estos últimos cinco, que van a ser seis años, sí. eh, y tiene que pararse del de, de, de presente, mirando el futuro, mi, pero no olvidarse del pasado. Si no aprendemos de todas las buenas y las malas cosas que estuvimos haciendo en los últimos años, los últimos cinco, ocho, quince, veinte, cuarenta años, Racing no salió. Pero más malas que buenas, ¿no? ¿De dónde? Eh, ¿De, de la, la parte de la comisión directiva? La parte de, sí, sí, no, sí. Claro. A ver... Eh, lo dije en su momento y lo vuelvo a decir ahora, creo que Racing no está tan mal, yo te escuchaba cuando vos hablabas del fútbol que sí. decías que no lo veías tan mal que, bueno, a nivel de institución Racing no está tan mal eh, es, creo que está en un punto importante para poder despegar si, si tenemos la suerte y la clarividencia en, en diferentes, fortuna y virtud decía maquiavelo digo en diferentes dosis, pero las dos cosas juntas, creo que Racing está para pegar el salto, eh después va a depender de lo que los socios elijan y de que los dirigentes que los socios eligen elegimos porque yo también soy socio y también voto eh, hagamos con eso, el dirigente que le toque va a tener que asumir la responsabilidad de llevar a Racing donde se merece eh, creo que se acaban las excusas, que creo que es lo bueno Racing está en un momento donde casi no tiene más excusas tiene que empezar a salir y tiene que empezar a crecer para el lado que Racing se merece y la historia de Racing se lo merece ojalá estemos a la altura los dirigentes que le to nos toque asumir seamos nosotros o sea quien sea primero, pero... como, primero como socio y después como agrupación primero particular, personal ¿lo votarías a Blanco si se presenta? es decir que como socio, ¿no? obviamente vos tenés tu agrupación, pero ¿lo sí. votarías? a ver, de vuelta me parece que siempre, esto cuando uno elige depende de las opciones eh, Morris me daba dos opciones de fútbol bien en el extremo mm. bueno, va el momento y viendo las opciones que hay eh, ...habría que elegir entre diferentes candidatos... ...me parece que Víctor hizo... Eh, ...dentro de la tormenta que le tocó conducir... ...hizo una muy buena gestión en un montón de aspectos... Eh, ...el tema de los contratos de los jugadores... ...pacificar el club, digo... ...hizo bastante o muchas cosas buenas... ...y hay otras cosas que o por falta de experiencia... ...por falta de tiempo, por falta de equipo... ...es un diagnóstico que hay que hacer... ...y que tendrá que hacer él y demás... Eh, no nos ocupó lo suficiente Paraíso contaba que hablamos con todas las agrupaciones y por supuesto que se lo preguntamos a todos y todos coincidían de que llamaron una, dos, tres, cuatro, seis veces a, a Blanco para que se sumen eh, Vos, Ornequian ¿Cuántas veces llamaron a Blanco? Si están esperando respuesta porque la verdad es que está instalado esto ustedes lo saben como agrupación está instalado Blanco va con Ornequian Blanco va con Ornequian eh, el silencio de Blanco genera más incertidumbre, y te lo pregunto de, a vos. Y cómo... el de Urnaquian también. Y el de Urnacian también, sí. que mucha gente dice, ¿pero Urnaquian se va a presentar? No le conocemos la cara, no sabemos la voz. Entonces digo, Pero, A ver, cuando, cuando hablamos de silencio, se, digo separemos a Blanco de Urnaquian. Sí. Más allá de que se termine dando una alianza que puede ser o no, me parece que. Eh, Racing no se debería dar el lujo de perder la experiencia de Blanco en estos meses que, que, que, con, que condujo al club de manera sola. Él mm. viene a la gestión anterior, sí. eh, pero en estos últimos 8 o 9 meses, casi un año ya. Un año, eh, sí. Octubre del año pasado, exacto. exacto octubre. Yo renuncié el 18 de septiembre. Mañana va a ser a cumplir un año. Mirá. Un día bastante triste. Eh, bueno, entonces digo, eh, Racing no se puede dar el lujo de perder esa experiencia. Del lugar que sea, no sé si será trinomio, o será comisión activa, o será asesor en el gobierno que venga, así tiene que empezar a, a esto que te decía, aprender los errores y, y tener eh, esta experiencia como base y como plataforma para después seguir creciendo. Digo, esto hablando de lo de, de, lo de Víctor. Eh, el silencio de Matías no, no, no necesariamente es inactividad. Digo, eh, Matías Arnaquian se está reuniendo hace bastante tiempo y estamos trabajando hace bastante tiempo con los equipos de, de la agrupación para las diferentes áreas, eh, Por su posición a nivel empresariado nacional y, y demás, tiene muy buena llegada a diferentes estamentos de poder, llámese AFA, llámese gobierno, llámese directivo de otros clubes. Entonces, eh, que se mueva en esos ámbitos y que eso no salga a la luz, no quiere decir que no esté preocupado y ocupado eh, para formarse, para ser futuro dirigente, candidato, candidato dirigente. Eh, Después todo tiene que ver con una estrategia política de campaña eh, Que nosotros creemos que en Racing se aceleraron los tiempos Por un montón de cuestiones Y mucho tiene que ver el torbellino que se vivió Pero eh, si vos te fijás eh, Los demás clubes, las campañas duran dos, tres, tres, meses Como mucho, cada duró ocho, nueve Sí, ¿no? casi Eso, Empezó mucho tiempo antes Nosotros uh -huh. siempre en la agrupación decimos lo mismo Esto es una, una carrera que gana el que llega primero No el que sale primero Entonces nosotros no nos... No, Nuestro interés primordial eh, no es haber sido los primeros en salir, sino es eh, construir poder y, y a su vez que ese poder... Sirva para bancar los proyectos que tenemos para llevar adelante el club. Depende de la carrera si es de velocidad o de resistencia, ¿no? Siempre gana el que llega primero. Siempre gana que llega primero. <risa> sí, sí. primero. Sea más rápido, o sea, sea más corto, más larga la carrera, gana el que llega primero, no el que sale primero. Me faltó la de blanco, <risa> me faltó la de si están esperando o hasta cuándo van a esperar o qué es lo que no. va a pasar, porque con esto que se ha instalado. Y está bueno que ustedes lo aclaren. Porque, nada, es lo que está totalmente instalado y si es verdad, también estaba blanquearlo y si no, También decirlo. estaba instalado que, que Matías iba a vivir a Brasil y no lo, y no lo dejaba, <risa> eso no lo dejaba... Sí. Lo estoy mirando a Donnie, sí, porque lo tengo sí, acá al lado del medio. Bueno. Eh, de, hay un montón de cosas que se instalan, además. Ahí, digo, no, por eso está bueno, no, para... yo, digamos, somos periodistas y sabemos las cosas que se instalan, entonces digo, está buenísimo que se aclare. A ver, de vuelta... No estamos esperando a nadie y estamos hablando con todos eh, porque Matías Hernández tiene la comisión y nosotros de Racing siempre pensamos lo mismo de que hay gente que sirve para el futuro de Racing en todas las agrupaciones y en todas las posibles alianzas y hay gente que se sí. suma que se sumen antes y que sea parte de la historia electoral o que se sumen después ...yo creo que es cuestión de tiempo... ...pero creo que Racing no se puede dar el lujo de dejar a nadie afuera... ...de los que realmente valen la pena... ...quiero hacerte dos preguntas... ...quiero hacerte dos preguntas... ...eh... ...y después quiero hablar con, con Expósito del tema económico... ...porque si hay un club... ...que durante... ...los últimos 30 años se ha preocupado demasiado por... ...los desaisados económicos que hubo... ...los desaisados financieros que existieron... ...fue precisamente Racing... ...hoy está en un momento... Digamos muy diferente a realidades del pasado. De la panacea, Claro, donde se han vendido jugadores por 5 millones de dólares, por 6 millones de dólares. Bueno, eso a Racing le ha generado recursos genuinos que naturalmente antes no existían. Eh, por eso después vamos a hablar con depósito del tema económico. Pero te quiero preguntar, Leandro, por dos temas muy puntuales como presidente de la agrupación. Primero te quiero consultar si sienten la necesidad imperiosa para ganar sí o sí, de concretar alguna alianza. Eh, yo, en principio, te diría que no es necesidad, sino es convencimiento. Pero convencimiento desde el punto de vista de que acá lo importante no es ganar, sino después poder conducir el club. Entonces, tener eh, los, lo, los recursos necesarios para llevar a Racing a donde se merece, implica... Tener gente capacitada en todas las áreas y en todos los sectores. Y como uno, una sola agrupación, no está en condiciones hoy de garantizar eso. Uh -huh. Entonces, sí o sí va a haber que hacer alianzas, pero no el electoral, sino de... De, o sea, de la pero, gestión, de, no para ganar, no para sino para, ganar. para gestionar. No para ganar. Sergio te puede contar experiencias que tuvimos de encuentros con otras agrupaciones. Eh, y la verdad que, que te, te asusta el, el poco... El poco conocimiento que muchas tienen del club, por el hecho de estar afuera, eh, falencia de los que estuvimos adentro quizás y que no dejamos entrar a las agrupaciones, digo hay un montón, un poco de todo, pero el desconocimiento del club es, es, es importante. Entonces eh, creo que hay que prepararse hoy en todas las áreas para que cuando uno asuma el 15 de diciembre poder empezar a trabajar el día 15, ¿no? Empezar ahí a conocer. Entonces, en ese, en ese marco es donde las alianzas no son electoralistas eh, y no son amontonamientos, sino son de, de trabajo y de proyecto a futuro. sí, sentís que hubo amontonamiento en alguno de los frentes que se están armando? Nosotros hablamos de nosotros. Yo no sé cómo son otras otro, alianzas por porque no participé de ahí. Sí nos pasó a nosotros, de juntarnos con gente de agrupaciones y que el tema uno era cuántos cargos me das, el tema dos era eh, cómo es el candidato. Sí. Los proyectos nunca se hablaban y, y las ideas no se tocaban. O sea, te preguntan mucho por Nikian y te preguntan mucho por los cargos a, a tener en cuenta. Eh, la pregunta para Espósito... Para no, déjame una, no, déjame una, una y porque tiene que ver con esto que estamos hablando si no nos vamos al tema. La pregunta para, para Espósito es... Eh, ¿Están dispuestos ustedes a, a resignar la candidatura a presidente, el 1, el puesto número 1, en caso de, de hacer una alianza que, que vean que sería productiva para el club? ¿Estaría dispuesto Ernekean a ser vicepresidente primero, a ser vice, vicepresidente segundo, si, si la alianza lo requiere? Bueno, volvemos a lo mismo, es, es de, de qué modelo de club eh, elegimos tener y a partir de ahí... Eh, priorizar lo que la agrupación quiere pero vamos puntualmente a tu pregunta y es, si yo pongo un nombre por delante del club estaría faltando a lo que estoy predicando desde el día cero, que es eh, el modelo de club que queremos, cómo lo queremos hacer eh, de qué manera vamos a llevarlo a cabo y con qué herramientas de laburo, pero Siempre partiendo de que primero está el club y después está el nombre, porque si no estaríamos en una contradicción in situ, en el momento de, de responderte esto. Me queda claro, después de la tanda me vas a contar todo esto: herramientas, modelo de club. Eh, ¿Qué sí, quiere Racing para siempre que... para.? Sí, acá entregaron unos. unas carpetas: una que dice plan estratégico Racing siempre, la otra proyecto de departamento de fútbol. Bueno. Vamos a. Son varias hojas. Son varias hojas. No llegué, llegué a. Tienes que poner a leer. Sí, ¿no? sí, sí, hay sí, sí. Voy a tener que lo de interrumpir el best seller. Oh, <risa> Me estoy leyendo. En la cualidad. ¿Qué, ¿Qué tal es una bucaria, lo... Rolón? ¿Qué no, está no, puedo, no puedo decir. Lo es lo una, último tiene historia, leído una pro... historia muy oscura. Lo último que tiene leído Paradiso, ¿sabes qué es? Villiquen. Platero y yo, vamos a la tanda. Lo que vas a leer mañana en los diarios. Escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Abonate a Platea. Te conviene. Precios exclusivos para socios para el próximo torneo. Platea C y E por solo 400 pesos. Sin tu abono gastarías 750, ahorrás 320 pesos. Platea D por solo 900 pesos. Sin tu abono gastarías 1350, ahorrás 450 pesos. Y si venís con tres amigos, uno no paga. Además, sumás beneficios, precios increíbles en productos seleccionados de la Academia. Acércate a cualquier centro de atención al socio. Abonate a Platea. Te conviene. Racing Club, el primer grande. Base y condiciones en racingclub.com.ar. Casa Colombres SRL Neumáticos, llantas, cristales para el automotor Todas las marcas, nacionales e importados Casa Colombres SRL Colombres, 1233, Capital Federal Por un Racing más solidario, participativo y plural En diciembre, cuneo presidente Racing unido El cambio ya empezó Akiro Bijou. Akiro Bijou Billutería artesanal Souvenirs para bautismos 15 años Comuniones Novias Encontrarnos en Facebook Akiro Bijou Contacto 15 57 17 0516 Vía mail a Hay alguien que está preparado para ser presidente de Racing Porque tiene un proyecto para los próximos 12 años No para los próximos 12 meses está preparado Claudio Machía su despachante de aduana amigo oficinas en Buenos Aires, Campana y Paso de los Libres comunicate al 5352 7002 para hacer Racing Jiménez, presidente fin del espacio publicitario Argentina 570 Vamos Vamos los Stones Vuelven eh En febrero todavía no está confirmado Pero vamos a ver Va usted sí, Rodríguez Sevilla va eh, Yo tengo un montón de contradicciones en mi vida Una es que no me gustan los Stones eh, bueno ahí está Bueno le, Lo dije antes oh. Por eso al... le gusta Tres... Caruso uh, La los... no, Lombardi Trabajo para cuando puedas <risa> no, de Tres algo de metal Que acá con Rodríguez Sevilla no, Nos gusta el Heavy Metal No bueno a mí me gusta no, ese, si Sí sí, Metal eh, Kiss Mega más, del, me... No bueno eso no eh, Las Prix. Sí. Estás jugando la reserva para el hincha de Racing y el otro vez sí, forma Va 0 a ser a cero sí con Lanús, el partido ese atrasado que tenía. Y cambió todo Coca. Upa. Bueno, eso, esto... eso después lo va a comentar bien. Porque... Digo esto porque cambió claro. todo. Hay nombres en relación a lo que ayer escucharon, que fue un trabajo táctico en Avellaneda. Hay algo totalmente diferente, que se acerca mucho más a lo que Racing viene eh, realizando en los últimos partidos. Cambio de nombre, cambio de esquema nuevamente Vuelve el 4-4-2 Se ve que no quedó muy conforme el técnico de Racing Con lo que dispuso en el día de ayer Y con algunos nombres Siempre la misma palabra que naturalmente Siempre le la misma palabra, sin convencer. Él ¿no? intenta, el prueba, prueba Y después mete lo que le gusta Después nos sale, sale Eso veremos los resultados Pero obviamente estamos acá con Expósito Y con Rodríguez Sevilla De Racing siempre, charlando un poquito De qué es lo que piensan ellos que Su agrupación mm. le puede dar al club si es que les toca comandar los destinos de la, de, de la academia durante tres años, ¿no? Tres sí. años, no van a, tres años? No, digo porque. ¿La ¿Reforma de estatuto? Sí, sí pero, eh, pero el, no. El, no pero, años, pero, claro, sí, sí, sí. y no rige hasta el otro periodo. Con cual... eh, la reforma de estatuto es uno de los puntos que hay que hacer, ¿no? Fundamental. Porque estamos... creo que estamos. ¿En qué año se hizo eso el estatuto? 75 y... la es la última. Otro país, otro Pequeña mundo. modificación. Claro. Voy a leer algunos títulos que tengo acá. Para que vayan desarrollando... Esto lo, lo, lo pueden tener... Eh, ¿Cualquier socio está, esto está, está en la está, página? Está, ¿La página de Racing Siempre? Está en la página de Racing Siempre, que es racingsiempre.com.ar O sea, esto que tenemos acá, estas carpetas que tenemos acá, lo, lo puede eh, acceder cualquiera. Cualquiera, hasta para bajarlo. De hecho, también se, se mandan por mail. ¿No y tenés y miedo de que, te, que aparezca Félix Robain ahí? No. Eh, la verdad que no. <ríe> Mientras iba para el club, no importa, idea, no, no importa quién lo lleva. Las ideas que estamos dando vuelta casi siempre son las son, mismas, son más las o mismas. menos los títulos son, son iguales, mismas. lo que sí. acá lo importante no es quién promete o quién dice, sino es quién puede hacerlo, quién está capacitado para hacerlo y tiene respaldo para hacer, llevar adelante eh, estos proyectos, y sí, aparte el, el argentino y el hincha racing es argentino, está acostumbrado a que de todo lo que te prometan eh, generalmente no se cumple nada o se cumple muy poco entonces el hincha no, no hablo de Racing solamente de todos los clubes ¿eh? sí. te dice, el, el político te, te promete y después no cumple y, y obviamente pone esa excusa no pero no pude por esto por esto imponderable porque hubo trabas porque el club lo encontramos fundido bueno eh, como cómo se hace contra eso porque decía al principio de, de, del programa creo que o nuestra aparición creo que el, hoy hoy el que gane Tiene pocas excusas. Que digo, el club está medianamente ordenado. Ah, eso está bueno. Entonces, Yo eh, creo que hay yo pocas creo excusas. Te decir... digo, desde, desde el conocimiento que tengo del club, tanto de, de números y demás, creo que hay pocas excusas. Obviamente, hay un montón por mejorar. Pero cuando uno mira para atrás, de dónde venía Racing hace 10 o, o 15 años y dónde está hoy. Eh, creo que ahora se acaban las excusas Ahora hay que empezar a hacerlo Y ahí es donde nosotros nos queremos hacer fuerte Como agrupación con nuestro candidato Que es Matías Armaquián Porque creemos que él está capacitado para llevar adelante este proceso Tiene ese respaldo y ese conocimiento Para, para poder hacerlo Primeros títulos de, Del proyecto de Racing Siempre eh, Hablemos de fútbol No me creo Víctor Hugo Morales ni mucho menos Estoy lejos de serlo Pero aquí dice Definir una filosofía de juego para todas las categorías Desde las menores Hasta el plantel profesional. Esto sí es algo que he escuchado en todas las agrupaciones. Conformar un plantel competitivo. También es lo que escucho en todas las agrupaciones. El tema es, ¿cómo se consigue? Con trabajo. Imposible. Recursos genuinos. ¿Se puede hacer con recursos genuinos? Sí. Porque acá mucha gente eh, piensa en Ornequian y directamente lo relaciona con un poder económico. ¿Eurnequian llega a Racing para poner plata en su bolsillo? ¿O Racing puede armar un plantel competitivo con sus recursos? Las dos cosas, pero si fuera solamente, o sea, si fuera solamente por tener plata en el bolsillo, cualquier potentado podría dirigir un club. Y ya sabemos, tuvimos potentados dirigiendo el club y, y no y nos no fue bien, para nada. ¿Quién? ¿no? Yo terminamos Daniel Lalín. Digo, creo que es el de los otros presidentes que más plata tenía y no nos fue para nada bien con Daniel Lalín. Entonces. Creo que no se trata de, de, de poner plata Aunque obviamente sin plata no se puede Se trata de poder gestionar esos recursos De saber cómo administrarlos De qué manera administrarlos eh, una, una reunión en la que yo participé con, con, con dirigentes de River Y con dirigentes actuales de River Y dirigentes sí. actuales de San Lorenzo Por contactos y demás que, que, que, tiene, que tiene nuestro candidato Y lo primero que te dicen es Bueno, el, el día uno lo que hay que hacer es Un fondo X para absorber los cheques de AFA. Se hizo en River y se hizo en San Lorenzo. Y cuando vos te puedes a ver, si no hay pierde entre 8 y 10 millones de pesos eh, en este cambio de cheques de AFA, porque no tenés esa espalda para, para aguantar. Entonces, eso, que se hizo en River con un órgano fide un fideicomiso, perdón, y, y en San Lorenzo, más desde el bolsillo de dos o tres dirigentes, es fundamental para, en el día 2, 3, 4, achicar el déficit, que es otro de los puntos que vos tenés ahí, sí. eh, en un 30, 40%. Claro, a cubrir los gastos, eso, claro. ¿Pusiste plata vos? ¿Podés no la si querés? ¿Estás en tu, tu derecho o no, podés algo no, no, personal? No, es público, es público, sí, puse plata. ¿Pusiste? Puse plata y estoy ahí luchando para, para recuperarla. Está bien. ¿Te la va a devolver el presidente antes de fin de año? Sí, ya me devolvió una parte. Ay, la verdad que no es... creo que no es importante. ¿Molina sí, se sí. la llevó, la que puso? Sí, hasta donde, el tanto? hasta donde yo estuve sí. Todos se llevaron lo que habían puesto Faltaba cobrar el último Que ¿Qué, era el, que el, el perejil Muy bien eh, Minimizar el déficit operativo Es lo que decías recién Y a su vez hay otro ítem más Que aparece aquí en la carpeta Que es desarrollar un área comercial Que me parece que va de la mano Para incrementar los ingresos ¿No hay un área comercial en Racing Expósito? Hay pero no, no funciona bien ¿Por qué dice desarrollar? ¿No está desarrollada? Hay que hacerla crecer Exactamente Hay Ajá. que instalarla Hay que eh, hacerla moverse Por gente idónea en la materia eh, Hay que trabajar la marca ¿No está trabajada? A, a mi punto de vista no Para nada uh -huh. Porque, porque te, tenés herramientas tenés, tenés una historia por detrás Que avala lo, el producto que vos querés vender. Claro. Tenés el, el de la línea de cal para afuera que me avala está, el me producto. Me estás diciendo, ¿verdad? Si está perdiendo plata actualmente, todos los días. Todos los días, sí. Sí, por no venderse, ¿eh? Por no venderse. Uh -huh. y, y tampoco es un, un laburo. De, de, de ingenieros o de gente de la en la NASA ha desarrollado un área comercial, ¿no? Con, con esta marca, con lo que significa la marca Racing. No. ¿Se, ¿Se entiende? ¿Hay una explicación de por qué no está desarrollado esto? Tiene un peso específico Racing a nivel país, Sudamérica, importante, como para que lo dice Leo, tenga su resultado final importante. Eh, podemos hacer, hacer historia y mirar para atrás. Lo que tenemos que aprender de todo eso es que cómo hay que manejar determinadas áreas y en el comercial, digo, el área comercial es una de esas eh, que hay que manejarla de manera profesional, con gente idónea como decía Sergio capacitada eh, y preparada para eso. ¿Qué significa tener dos clubes dentro de una misma institución? ¿A qué se refieren con, con este otro lema bueno, o eslogan que tienen Racing Siempre? Ahí, ahí es donde apuntábamos cuando, cuando empezamos a charlar en el, el bloque anterior esto es eh, No somos un club de fútbol, sino que somos un club con fútbol. Claro, pero si nosotros, la gente que, eh, que tenemos para dirigir el club, se aboca a dirigir el fútbol, eh, deja de lado el club, deja de lado la administración de un montón de áreas, y no solo, a mí me parece eh, eh, atinado lo que decías vos, El club se maneja y se viene manejando Si la pelotita entra o si la pelotita no entra Eso es claro y es algo a lo que se tiene que sentar a rezar el dirigente ¿no? Ya no es hacer mejor o hacer peor Tiene que pegar en el palo y entrar Entonces, si nosotros vamos a crear un club que sea un club solamente de fútbol Vamos a estar abocados a eso Ahora, si abrimos la segunda vertiente Nosotros vamos a captar desde lo social Vamos a captar desde otro montón de lugares donde no está explotado. Pero esto vos lo tenés que hacer desde infraestructura, desde presupuesto, desde gestión del tipo que está detrás de la disciplina para conseguir los recursos y no darte la que sobra o no dártela. Racing necesita apuntar urgente a lo social, necesita ser un club social también. Un club que tenga disciplina que tenga categorías en todos los deportes o en los que pueda eh, eh, ir abordando paulatinamente porque esto es una cosa que no se logra de un día para el otro hay que tenerlo sí, bien claro entonces a partir de ahí vos tenés que crear dos vertientes donde nadie eh, eh, descuide su laburo Racing hoy en día es un club que está eh, lleno de malas decisiones Porque se toman a las apuradas. Yo ya estoy dejando de lado la buena voluntad del dirigente, sino que estoy diciendo, como no tenemos bien demarcada cuál es la, la el, quién se encarga de la parte futbolística y quién tiene que atender todo este otro tipo de requerimiento, se llena de malas decisiones. Entonces, pero no porque el tipo que, que la toma tenga mala voluntad, sino porque La toma las apuradas La toma saliendo de una reunión Y entrando en otra Y, y dice lo primero que se le pasa por la el cabeza que, eh, ¿Cómo eres el, el viejo refrán? El que mucho abarca la Poco aprieta, aprieta. ¿Eh? Tal cual. Bueno, estamos reapretados nosotros Vamos a ir a la última tanda Estamos con Sergio Espósito Y con Leandro Rodríguez Sevia De la agrupación que Quiero Racing saber siempre. si Rodríguez Sevia Después se banca un ping-pong un ping Escucha. ¿Sabés jugar el pimón? o me te Tengo un saque ah, no demoledor, donde ¿eh? quieran, donde quieran. Tengo Bien. un saque demoledor. es un pimpón es ¿Eh? raro. No, bueno. Vamos no. a la última tanda. Los periodistas más informados de la Academia hacen... Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio Publicitario. AM 570. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrarse, pero nunca romperse Es un corazón que late cerca y también a la distancia Es dueño de una pasión Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros Porque Racing late en vos En el este y el oeste, en el norte y en el sur Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro.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 Por un Racing con una infraestructura a la altura de su historia. En diciembre, junio presidente. Racing Unido. El cambio ya empezó. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar.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 Fin del espacio publicitario Argentina 570 Ahí Música está. de ping-pong, ah, música claro, de ping-pong. ¿Quién es? Mega. quieres? Ah, no, porque, pues, le chorean algo aquí. ¿sí? Gracias a un amigo, lo fui a ver este año. Bueno, eh, no, no, yo no. lo vi sin querer porque no vivía en ferro. Bueno, este, una pregunta, la última para Spósito, después me meto con un par de preguntas rápidas para Rodríguez Sevilla. Eh, ¿Ves mucho circo en la política de Racing actual? es, es Pimpón o, o no, no? No, no el, 57. Sí, sí, sí, vos bueno, si veo circo, sí, veo circo. Veo, veo mucho circo. Eh, laburamos poco y, y cirqueamos mucho. Dejá, ah. Déjame meter una que te la mencionó, eh, me tienen que contestar. Después que la gente piense quién. De. porque hablamos mucho de blanco, te preguntaron mucho de blanco. De los que están hoy en la comisión directiva de Racing, ¿llevarías alguno a Racing siempre? Sí, sin duda. Bueno. ¿Quién? Dame un nombre. le estás cambiando el jueguito ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está, escucha. ¡Eh, ojo! Tengo un saque fuerte, eh. Es muy fuerte. Cuando quieras, tengo altillo en la mesa. Rodríguez Sevilla, ¿sos cobornista? No. ¿Coborn va a apoyarlos? No. ¿Tenés cobornistas? ¿Qué es el cobornismo? No, pero al principio no, no. no. Bueno, perfecto eh, Rodolfo Molina Claro Decime lo que quiera Molina eh, no. Una persona le hizo mucho mal al club ¿Coborno? Igual, pero él coborno por incapacidad Molina por maldad ¿Víctor Blanco? Una persona que agarró el club en el peor momento Y por suerte lo pudo llevar adelante Adrián Fernández Muy hincha de Racing Roberto Torres No lo conocía y lo, lo traté en comisión electiva directamente Última, porque ya nos vamos para aviso. Última pregunta Última, nombre, va, el... Último nombre Matías Ornequian. Ojalá el futuro presidente de Racing por el bien de Racing Muchas gracias a los dos A Leandro Ruiz de Serbia, Gracias a Sergio Espósito no, Gracias Un a vos Un placer Gracias Damián Ahí volvió, ¿eh? en la operación técnica volvió, Van a volver se volvió, seguramente hay cosa Leandro y Brian Ahí en la, operación, en la producción hoy Estuvieron a full Muchas gracias Paradiso eh, por estar ¿eh? Y gracias verdad, a la gente Lo, lo último Son 10 segundos, diez segundos vale. Lo que cambió Lo que cambió Coca cola Cambió todo ¿no? cambió A todo. ver Zaja Que se recuperó Lolo Sánchez Grimi, 4-4-2 vuelve, eh. Villar por derecha, fuera Gastón Díaz, esto no cambia. Videla a W, el doble 5 Centurión por izquierda. No juega a cuña porque Castillón va de punta junto con Gustavo Bou. Ah, mire. que para mí lo apuran, tiene una distensión. Tiene una distensión, para mí lo están apurando a Bou. Paraíso eh, prevé que bueno. se puede llegar a desgarrar No, no, no Digo, para mí lo está Gracias Damián Paraíso es un placer Cambia eh. todo, no quedo conforme Cambia todo, cambia Esperemos que para mejor Mañana otra vez Como siempre a las 11 Aquí en Radio Argentina Esto es Racing Chao, gracias AM570 Radio Argentina